Desde el momento en que me enteré que podía crear contenidos en internet o que podía hacer cosas y publicarlas en internet, comencé a hacerlo. Estoy hablando del año más o menos 2002, 2003, cuando una compañía llamada Blogger o una un producto, ¿no? digital llamado Blogger te permitía crear tu blog gratuito, ¿ya? Y luego esa compañía fue comprada por Google. Ahí me di cuenta de que ah, qué interesante lo que está en Internet no lo pone una empresa. El contenido que está ahí no es de un solo autor, sino que tú te puedes convertir en autor. Qué interesante. Y lo primero que hice fue comenzar a vaciar en mi primer blog que se llamó ciberlogía.net los apuntes que tomaba de las clases de psicología, porque en ese entonces yo era estudiante de la licenciatura. Desde ahí me di cuenta de las posibilidades que comenzaba a brindar el Internet. En el año 2008, teniendo ya más o menos un año y medio de graduado como psicólogo, decidí abrir junto a Jamie y dos colegas más un proyecto, nuestro primer proyecto, que fue una revista de psicología. Se llamó psicologiadominicana.net y en ese proyecto, que se convirtió en negocio, pues estuvimos cuatro años haciendo muchas cosas interesantes, aprendiendo muchísimo sobre negocios en Internet hasta que decidimos cerrarlo, cerrarlo para que tanto Jamie como yo, que quedamos como únicos dueños del proyecto, hiciéramos eh, un nombre aparte, no marca personal sobre los temas que nosotros a cada uno le interesaba y No hemos parado hasta la fecha de emprender. Hemos dado algunos giros. Yo quizás un poquito más que Jamie en diferentes temáticas y el, el tiempo, la experiencia, las subidas y las bajadas eh, me han hecho confirmar primero que vale la pena seguir montando negocios en Internet. Vale todo, lo vale todo en eh, los negocios y lo, la generación de ingresos en internet me permitirá y permitirá también a mi familia porque es algo que le voy a dejar delegado a mis hijos y les voy a enseñar a generar ingresos en internet es algo que podemos hacer eh, hasta viejitos <ríe> porque lo podemos hacer con eh, un, un, un, una tecnología no con tecnología con computadores ¿no? y vale la pena sin embargo, muchas personas tienen el interés o me escuchan a mí hablando sobre negocios en Internet, sobre emprendimientos, sobre mis proyectos. Algunos se lo encuentran extraño porque todavía piensan que trabajo es sinónimo de ir a una oficina de 8 a 5 a sentarse y que lo demás no es trabajo. Todavía hay personas que piensan que eso de generar ingresos en Internet, eso es o mentira o eso es un engaño o eso es ilegal. Absolutamente incierto. Entonces he decidido en el día de hoy recopilar una serie de mitos sobre generar dinero en internet a través de negocios y de forma lícita que muchas personas tienen, muchas ideas distorsionadas sobre esto para que puedan aterrizar, para poderles aterrizar, viniendo de una persona que tiene ya más de 10 años eh generando ingresos, justamente 22 años generando ingresos. Wow, eso es mucho. 2008, 2018. Ah, no, 22 años no. Son 14 años, Robert. ¿Qué te pasa? 14 años. Así que en el día de hoy te traigo 13 mitos sobre dinero en Internet, sobre generación de ingresos o creación de negocios en Internet. Que debes tener en cuenta y si te animas a partir de conocer la realidad de estos mitos, pues ahí estamos, estaremos evidentemente para apoyarte. Así que de eso hablamos en el episodio de hoy de Te Invito un Café. No te lo puedes perder porque va a estar buenísimo si todavía no te has suscrito a este podcast para disfrutar de los mil cuatrocientos cuarenta y dos episodios más muchos buenos beneficios pues que estás esperando vea te invito a uncafe.net y es, tienes ahí el botón que dice suscribirte 2.99 dolaritos al mes tienes acceso a una comunidad donde estamos dando un apoyo y disfrutarás de tu cafecito de siempre con canción incluida de vuelta nos vemos dentro a disfrutar de este de este tema de este episodio del día de hoy que pases bonito día y Nos vemos ahí. Chao.